Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 1 0 0 mil watts de potencia. XEV, la B Grande de México. El buen tono de la radio, 1220 AM y 94.5 de frecuencia modulada. Canal HD2. i MER, Radio Pública y Digital, a su servicio. La B Grande de México, el buen tono de la radio, tu programa, Corazón Urbano, con Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas. Cultura popular, radio, cine, libros, gastronomía y la vida cotidiana. Buenas tardes, son las 12 con 2 minutos en la capital de la República Mexicana y a través de XCB, la B Grande de México. Iniciamos una emisión más de Corazón Urbano a cargo del profesor Jesús Flores y Escalante y del doctor Pablo Dueñas. Buenas tardes. Gracias, licenciado. Aquí está el profesor, no se ha ido.、Ah, así es, efectivamente. Aquí está, hay mucha obra que dejó, muchos amigos que lo quieren, que lo quisieron. Compartió siempre su alegría, su buen amor, su sabiduría, sus conocimientos que no tenían fin. Caray. Y, y a lo largo de todas la, las emisiones, porque finalmente laboramos en este momento bajo la dirección sí, que él nos dejó. Aunque él,、eh, ya en los últimos programas, no hubiera podido estar presente. Pues de hecho, siempre las indicaciones: mira, esta, esta música, yo la arreglo, la copio, vete por este lado. Porque en todas partes debe haber una cabeza. Este, aún、eh, los, los mejores grupos no pueden ser acéfalos, tienen que tener una cabeza y una cabeza pensante. Y es lo que、eh, pues, el, eh, logró él consolidar desde que toma la gerencia de XCB, que vino siendo ya pues, un, su, su logro reciente en cuanto a su carrera en los medios de comunicación. Ya antes lo había sido. En XEQ, en, en, en XEX de, de Radiópolis,、eh, el director artístico de XEW, es decir, pues definía toda la parte musical, lo mismo que de Dimensión 1380. Y de cuánta labor que compartimos, 28 años, 28 años que se dice fácil.、Eh, bueno, pues、eh, amigos, el día de hoy pues, quisimos cerrar un ciclo de corazón urbano. Eh, pues es un, es un homenaje eh, eh, muy sincero el que le estamos haciendo, aprovechando un programa que nunca salió al aire. Han saber ustedes que, por estrategia, bueno, siempre se hacen programas que se llaman de colchón, es decir, se dejan grabados para cuando ven, vienen los puentes, los días festivos, y entonces va el programa grabado. Que salía tan bien que a veces ustedes, amigos, ni cuenta se daban, y ese fue uno de estos. De hecho, ya no salió al aire,、eh, no hubo manera de, de, de ponerlo. Pero nuestro productor、eh, Jesús Arredondo nos dijo: Pues vamos a utilizar、eh, la, la médula, el comentario de Jesús en este programa, para escuchar su voz, lo que iba sucediendo.、Eh, originalmente el programa iba a estar dedicado a Capulina. Traíamos una serie de grabaciones y dijimos: Vamos a ver cómo q u é resulta, ¿no? Eh, y, pero las ilustraciones musicales del programa del día de hoy、eh, serán las canciones que a él le gustaban, temas musicales que eran de su preferencia y que cantaba a todas horas, porque era muy cantador por todos lados. De eso va a ser. Y los fondos musicales que ustedes escucharon, pues son con Luis Arcaraz, que era su orquesta favorita. De hecho, pues、eh, la partida la la partida siempre, la muerte. Por más que uno diga que a mí la muerte me pela los dientes y, y este, yo la muerte me, me le pongo y me le enfrento, en el momento en que llega, pues es un suceso definitivamente triste. Nos duele en el alma la ausencia de Jesús, pero esa ausencia en el caso de Él es relativa porque d e j ó mucho. d e j ó mucho y, este, y siento que. Pues quienes, en mi caso, yo que fui su alumno y su compañero y amigo por 28 años, pues el binomio va a seguir. El binomio va, va, va a seguir trabajando por nuestra cultura, por la gente, por, por todo lo que le encantaba, porque era muy dadivoso, sabía algo. Y oye, vamos a hacer un programa de esto, mira lo que encontré. Este, encontré un artículo muy interesante, vamos a desarrollar el programa. Que por su forma de ser, a veces terminábamos hablando de otra cosa. Sí, Pero h a c í a n sus charlas características, eso va a tener el programa del día de hoy. Van a escuchar su voz grabada hace pues, poco más de un mes, muy poco tiempo. Este, de hecho, esto se grabó、eh, un día después del último programa que él logró transmitir. Escucharán su voz cansada, pero su mente siempre muy lúcida. Así que, profe, pues yo sé que estás aquí sentado en el micrófono con nosotros y está pues, esta tecnología que nos permite traerte. Hasta, hasta nosotros y esperemos, amigos, que ustedes nos llamen por teléfono. Nuestros números en c a b i n a son el 5604-7846-5688-3254, nuestra larga distancia gratuita 01800-700. 4637, y si lo desea, envíenos un mensaje de texto desde su teléfono celular. Escriba la palabra XCB, deja un espacio, escribe su mensaje y lo envía al 3003. Así que, pues arrancamos con el querido profe Jesús Flores y Escalante. Amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. Pues de nuevo, cuenta mi querido doctor Dueñas en este programa. Hoy traemos para ustedes una cosa que no sé q u e vaya a resultar, la verdad. Le gustó mucho a ciertas generaciones. Hoy todavía el personaje es reconocido y muy querido. Personas de 45, 50 años le tienen mucho agradecimiento por lo que supo hacer, ¿no? Como cómico, como cantante. Mis hijas, Mónica, por ejemplo, sigue amando a, a Gaspar Enaine Capulina. Capulina. Y por supuesto, Capulina, bueno, como persona, lo sabemos, le hicimos muchas entrevistas. Pero en Radio Puli fue c o n o c i m o s ese programa que se llamó Esto, Esto es, Tintán. es Tintán. Y él, obviamente, pues había participado. Yo te p l a t i c o después cómo conocí yo y qué relación tuve con Capulina. Que fue ¿Sí? el radio, precisamente. ¿También? Y le quedó el prurito del radio. Del radio,、después. sí. Pero hay una cosa también que a mí siempre me, me llamó la atención, Pablo. Capulina siempre utilizó esa voz, esa especie de speech. Bajar loco, bajar loco, pero como ahí lo decía, ¿no? Pero pertenece a una canción norteamericana. La del pájaro loco y cómo la usó Capulina por décadas para anunciar Chiclets Adam. Ah, sí. Pues esto es el, el comentario inicial de aquel programa y de hecho él menciona, el profesor Jesús Flores Iscalante, una faceta que no sé si ustedes conozcan, que fue radio aficionado, es decir, montó su, su estación radiodifusora、eh, como radio aficionado, s con sus transmisores, con su antena. Que era un hobby, pues, exclusivo de gente con mucho dinero, pero él, que en ese tiempo no lo tenía,、pues、él estaba q u í de 19, 20 años de edad,、eh, sino, la, la, la montó y, y con todas las de la ley, y así conoció a muchísima gente. De esto, bueno, vamos va a seguirnos narrando otro fragmento de la voz de Jesús y lo vamos a ligar a una canción que fue una de sus favoritas, que es la, la que se la pasaba a este. Cantando este, a todas horas, y que pues, pues algo igual tiene que ver con la partida del profesor, quizá la letra un poquito habla de eso. Vamos a escucharlo pues en este comentario y luego Celio González que nos canta Vendaval sin rumbo. Capulina utilizaba la televisión como patiño y, y, y le hacía personaje que hiciera piruetas y que hiciera dengues、si、y que se tirara y todas esas cosas. Estás hablando de Chespirito, ¿verdad? Sí. Y después se convierte en el escritor cómico más extraordinario. Hay cosas que tiene este hombre como escritor Chespirito, es decir, maravillosas, ¿no? Te hace un reprise de una obra clásica, te la e l i z a te la comprime. La y te, te hace una síntesis de esta, de esta obra. Lo único que yo siempre sí, lo digo con toda certeza, nunca estuve de acuerdo con el carácter de Chespirito. Yo me recuerdo, por ejemplo, que gracias a Chespirito, en toda Sudamérica aprendieron a, a comer el lote con queso, mayonesa y chile. No se come ese tipo de cosas en México, pero los argentinos descubren que es un platillo exquisito. Los norteamericanos también. En esos momentos este, de, de, de, de que Chespirito empieza a trabajar. Todo el proyecto utilizando cosas mexicanas como el maíz, los norteamericanos dejan de comer lo clásico que tienen para cenar los norteamericanos: que es que te sirven tu plato con dos elotitos pequeños, chícharos y este, este papa, ¿cómo se llama el que le pones queso? Papilla, esta papilla que se le da a los niños que gusta、uh -huh. mucho, ¿cómo se llama? Puré. Entonces, ya los norteamericanos dejan de comer así, muy elemental, muy sencillo. Esa comida, que es muy peculiar para los norteamericanos, se me hace que es comida de hospital. Pero ya, ya lo enriquecieron con todas estas cosas que se proporcionan: los quesos y todo, ¿no? 新 rumbo、きて、よば、さんたた ヴェンダバル・シン・ロンボ、ヴェンダバル・シン・ロンボ、ヴェンダバル・シン・ロ sin rumbo. Cuando vuelvas, tráeme aromas de su ン u e r t o para perfumar el corazón que por su amor casi, casi, casi está muerto. Dile que no vi. どこはあなたのおかわり、あなたはあなたのおかわり、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたは エンダーバル・シン・ RUMBO、「ワンド・ウォー・バス・タイン・ミ・ア・ロマ、アロマ・デ・ス・ウ Llévale un recuerdo envuelto en los antojos de mi corazón. Una breve pausa y continuamos en Corazón Urbano. XEB, la B Grande de México. El buen tono de la radio. 1220 de AM y 94.5 de FM. Canal HD2. Y MER. Radio pública y digital a su servicio. Ya estamos de regreso con Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas en Corazón Urbano. No estoy más a tu lado. Bien, amigos, continuamos en su programa Corazón Urbano. El profesor Jesús López Iscalante, su servidor Pablo Dueñas. Pues mañana tenemos un maratón de lectura. Sí, la, la, la vida sigue. Por aquí el señor Mario López Aguilar nos llamó que quiere participar con todo gusto. El maratón es de 11 a 2. ¿Sí? Esto este,、eh, pues、un, fue una. Una este, petición de la Dirección General que se promoviera la lectura a través de maratones, y dijo el profesor pues, que sean dos por mes para que、eh, haya mucha participación, para que la gente se,、eh, se interese y, y, y pueda estar este, participando la mayor cantidad posible, lo cual pues, ha sido realmente acertado. Mucha gente ha venido a los maratones de lectura.、Eh, yo quiero agradecer a nombre de la familia del profesor. Del profesor Flores, de Blanca, su esposa, de Lilian y Mónica, sus hijas, de Frida, su nieta y Jorge, su yerro, una familia chiquitita, este, pero, pero llena de calidez, llena de, de, de, de amor hacia su padre y hacia su esposo, n i s e d i g a siempre Blanquita pensando en, en el bienestar. Siempre salíamos y veía su cara de preocupación, de que veía que venía ya, ya un poco enfermo. Este, porque, pues sí, era, era realmente este, un afán del de profe de no parar, de decir:、pues、yo, yo me quiero en la raya, me voy en la raya. Y, y, y como tal, y, y, y como tal sucedió. De hecho, este, él siempre decidió, siempre quiso que, que el, el sepelio fuera a Petit Comité, o sea, algo, algo muy íntimo. ¿no? Por eso es que, pues, cuando se dio a conocer, amigos de XCB, la noticia. A través del Sistema Nacional de Noticias.、Eh, bueno, pues、eh, mucha gente llamó. Yo sé que muchos querían acompañarlo. Sin embargo, bueno, en ese caso, pues eh, eh, se respetan las decisiones ¿no? de, de la familia. Pero yo sé que todos ustedes que han llamado y que de corazón、eh, mandan sus condolencias a, a la familia y a toda la familia del de Imer, este. Pues como si hubieran estado, y de hecho, pues, este, siempre han estado con nosotros. Vamos a dar los nombres de las personas que en e s t o s momento s nos han llamado, agradeciendo sus, sus finísimas palabras. Doña Josefina Calderón de Juárez este, dice: Yo siempre voy a seguir escuchando el programa. De hecho, este es el último programa de Corazón Urbano. Hoy se cierra este ciclo que duró o años. Fue nuestro programa más largo. No、¿Desde sé, 2005? Desde el 2005, sí, de hecho nuestros anteriores ciclos habían sido un poquito más cortos.、Eh, hay veces que nosotros sentíamos que, que ya era tiempo de darle final a los ciclos para después crear un concepto totalmente diferente, novedoso y así que no se consumiera la fórmula. Era nuestra manera de trabajar, nuestra idea, ¿no? c l a o que hay programas larguísimos, ¿verdad? Que, que han estado muchos este, al aire y con la misma fórmula. Pero ese era nuestro concepto. ¿sí? Ese, ese, Entonces, ese más concepto de 20、ciclífico. años juntos. 28 años juntos. Se、sí, eh, iban para los 30. En ese tiempo, Jesús estaba、eh, ya en IMEX、eh, como guionista, como escritor, pero también inició como conductor en radio. De ese programa pondremos al final de la emisión del día de hoy una grabación. Quisimos hacerlo al revés: es decir, primero poner lo último que grabó y después lo primero, este, porque de esa manera pues, creo que encaja un poquito más. Gracias,、eh, doña Josefina. Gracias、sí. a la señora Gloria Troncoso de la Delegación Gustavo A. Madero. A Georgina Cabrera en la Colonia Raúl Romero en Ezahualcoyotl. A Concepción Mendoza de Azcapozalco, t gracias. A el doctor Martínez Chacón en la Benito Juárez, muchas gracias. la señora Teresa Avilés de Tecamac, Estado de México. A doña Cristina Ángeles en Nicolás Bravo, muchas gracias. Al señor Ángel Ernesto Pérez de la Delegación c u a u h t é m o c A María del Refugio i Nieto en la Benito Juárez, muchas gracias. A la señora María Elena Montana Silva de la delegación de Tláhuac. También a Alberto、eh, Sánchez en la colonia Iscal. Y bueno, él tiene el nombre del, del editor de la revista de la última donde escribió el profesor: Fue Relatos e Historias en México. Gracias también al señor Alberto Sánchez. Él es, sí, exactamente. Es homónimo porque creo que、ah, don Alberto vive en Pachuca, en la ciudad de Pachuca. Este es de Iscali, a ser compuesto. Es、Cucuatlán. un homónimo. Sí. ¿Sí? ¿Mm? Exactamente. El señor Jorge Virgilio Silva, de la Colonia Educación, hoy en la mañana en el programa de Martín Espinosa, con el señor José Luis Morales b a l t a z a r hizo una semblanza muy bonita del profesor. Sugiere que. Eh, con a culta ponga un museo con todo el acervo cultural que tenía el profesor, magnífica idea. Pues es una magnífica idea y p u、pues、e será una tarea ya que desarrolle propiamente su familia, porque sí, tenía un acervo impresionante de, no solo de música, de objetos, de radios, de micrófonos. Y, de y él siempre tuvo en mente el hacer un museo el, la radio. Decía jocosamente: Qu Quien e n t r e a mi casa le voy a cobrar, porque entra a <risa>、sí. l museo. Y sí, en efecto, este, así sucedió. Bueno, perdón, así lo decía de broma, ¿no? Pero、claro. es muy buena idea. Y pues agradezco muchísimo al señor José Luis Morales, querido amigo de, de, de Radio Red, con el que estuvimos muchos años colaborando también. Antonio Quesada Ramírez, me gustaría. Me gustaba cómo cantaba el profesor la canción que decía. Y tú, como estás encantado de la vida, ojalá la pudieran poner. Pues vamos a pedirle a, a Jesús, a Redondo, r que la, la busque con toda calma. Y entre tanto, vamos a volver a escuchar un fragmento en la voz del profesor Jesús Flores i Scalante. Y se liga la canción a una de sus favoritas, con el ronco, el querido este, ronco. En este、eh, pequeño insert, de, que v a n ustedes, escucharon la voz de Jesús. El profe está hablando de las modas de los años 40 y de un tema que le fascinaba, que eran los tarzanes. Y después nos vamos con la música, La Gloria Eres tú, con José Antonio Méndez. El boogie cambia absolutamente todo el concepto. Los padrotes, es decir, los tarzanes del swing del año 34, 40, 50, empiezan a desaparecer y cambian ya su, su atavío para, para todos aquellos años en que viene. El b u g g y que es una verdadera locura. En México, en el Califa, o sea, en California, sí, en Los Ángeles,、bueno. en el Salón México, no había campeones、eh, rotundos. ¿Tú te acuerdas de, este, de cuando hacían dueto este chico Calambres, Roberto Cobo Calambres, que después se hizo un actorazo ahí con la película. Los olvidados. los olvidados. Sí, de, sí era un fuerte, bailador de, de, de Swin g y de b u y extraordinario. Me acuerdo este detalle, ¿no? Cuando lo encuentran, cuando el 85, el temblor, que lo encuentran entre los restos del edificio. d l lugar. Estaban rescatando los famosos topos. Uno de ellos pues, le está quitando las piedras, ¿no? Después de cuatro o cinco días de haber estado ahí sepultado. Y le pregunta a un, uno de los, bom, de, de los este, topos: de los ¿Qué andas haciendo? Y le contesta que él siempre con su bis、uh -huh. cómica, ¿no?、Uh -huh. Dice: Aquí de vacaciones. Y bailadores de boogie hubo muchísimos, bastantes. Ah, pues este, Mr. Lee y, y Alicia, que fueron ba bailadores de boogie extraordinarios. Se hacían unos concursos magníficos. Yo todavía no tenía la edad, no me dejaban entrar a ningún salón. Pero todavía me tocó un poquito de esa cola. En Puebla debe haberse dado también sí, en todos y, los a r e s Sí, y no es por nada, pero yo bailaba el b u g g y Yo creo、debe? que los pies ni se te veía. n ¿verdad? Tenía 14 años, me hacía n ruedita. Era、ah. yo acá. De veras. Las acrobacias no las hacía yo porque estaba yo chiquillo y me tocaban parejas. Siempre me escogían las parejas porque bailaba yo bonito. No, yo no hacía las、eh, giros circenses. No me aguantaba, no, no podía soportar a las señoras. O sea, estaba yo muy chavaquito y que no quería quedar en ridículo、uh -huh. y que ambos cayesen. Porque yo en ese tiempo pues, este, medía alrededor de 1,40, así es que imagínate, estoy una pareja de 1,20. Y las señoras que sabían bailar este, el boogie, pues ya eran personas mayorcitas y ya tenían su propio peso específico. El boogie se inventa alrededor de 1895. Quien lo inventa es este, este negro que fue músico de capilla, f a s w a l l e r Él lo inventa de pura charada, no está tocando y de repente con la mano izquierda empieza a hacer los bemoles、uh -huh. y le sale el boogie. Sí, Entonces este, se queda con, esa, con ese movimiento, pero el boogie no vuelve a aparecer jamás, sino vuelve a aparecer hasta el tiempo del swing en 34. Pero después ya la gente se da cuenta que el, que, que el swing ya no funciona. Entonces se van al buggy, se hace una locura tremenda. Aquí, por ejemplo, en el. l d o n d e estaba ahí el Clasto s a r j o a n a ¿Cómo se llamaba? El Esmirna Club. No, eso sí, yo llegué a verlo más espantosamente delicioso. Ahí sí, ahí sí, era lo más maravilloso. Se vendía alcohol, se vendía cerveza, contra todo lo que digan los bailadores, pero sí se bebía mucho en esos lugares. Y sobre todo, ¿qué se vendía más? Una cerveza que tenía pequeños. ¿Cómo se les llama donde venden en las tiendas de a u t o servicio? Unas como vitrinas largas. Y ahí había、eh, por lo menos unos 10 lugares donde había cerveza fría. Costaba 10 centavos la cerveza a caballito. Entonces, si costaba 10 centavos la cerveza a caballito, imagínate si bebían o no. Pues, además, además ¿ustedes recuerdan las películas de, de Juan Norol? Que se hacían precisamente en Cabaret y en el s m i r n a ¿Se acuerdan que de repente en la película, no sé si ustedes lo hayan visto en la película, de repente se paraba a Juan Orol, ya como, como, como personaje de la película, se paraba con una botella de parras madero. Decía, este, lo que tenéis que tomar aquí es madero 5X. Ese era un anuncio, era. Quien diga que, que, que no y que en las películas se deterioró la imagen. No, ya ves que un señor, cuando escribí en la revista,、ajá. un señor me reclamó que ese ambiente era familiar. Que en el Salón México era familiar. Sí, yo le contesté, señor, ¿usted llevó alguna vez a sus hijos, a su esposa, al Salón México? Ajá, no, no, yo siempre cosa, lo he dicho, ¿no? siempre ha sido de rompe y rasga, ¿no? El que va a bailar de las 5 a las 5 de la mañana, pues no l i e n e no tiene rienda, ¿no? Bendita Dios, porque al tenerte yo e 家の i の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家の家 s 家の家 m a の家の家の家の家の家の家の家の家 Ya estamos de regreso con Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas en Corazón Urbano. Sí, era su frase característica del profesor. ¿Y、eh, tú cómo estás? Yo, encantado de la vida, yo,、eh, yo le respondía.、Eh, tenía una manera tan interesante de hablar, tan peculiar. Este, su vocabulario habitual estaba llena siempre de frases populares, de,、eh, de paráfrasis a otros vocablos. Y esto, pues,、eh, desde que lo conocí siempre había sido así. e n una manera muy particular que él había desarrollado este, para hablar. Sin embargo, al escribir,、eh, manifestaba una erudición este, enorme. Este, eh, eh, eh, era otra cuestión, había una transformación radical. Claro que al hablar, repito, este, pues siempre fue. Eh, eh, preciso, era un hombre que le encantaba ser muy derecho, muy directo, decir las cosas, poner los puntos sobre las s i l l a s No le gustaba dejar nada pendiente con nadie. Eso, por supuesto, si、pues, sí, llegó a molestarle a más de uno. Pero yo siento, amigo Radio Escuchas, que una persona sincera p、pues, u es alguien en que se puede confiar. ¿Está usted de acuerdo, licenciado? No, absolutamente. ¿Qué? Alguien que no tiene dobleces, alguien que no este, se calla las cosas y luego se las echa en cara. O... O, o le prepara una puñalada trapera, este, que desafortunadamente, bueno, pues se encuentra uno en este camino, mucha gente de ese tipo, ¿no? Y eso a él le hacía sufrir. Cuando, cuando conocía a alguien así, a quien él había brindado toda su amistad, se entregaba, sí, ¡bum! En la primera sesión ya estaba entregado él. Pero si no, si no había una, una correspondencia, este, pues sí sentía, sentía un gran desánimo. Y entonces él pues, ya trataba de. De evitar esas gentes que, por fortuna, bueno, pues muchísimo sí s、eh, se convirtieron en, en, en, en sus amigos, aunque él decía que no creía en la amistad, porque la amistad es, es una situación temporal, en lo cual, es, lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero se les dice amigos por decirles de algún modo.、Eh, el, el, el concepto más efectivo, como nos decía, es el amor. Cuando uno siente amor filial, fraternal, este, de compañeros, este. Eh, pasional, etcétera, ya es otra cuestión.、Ya、es un sentimiento muy elevado, ¿no? Y cuando uno ama a una persona, pues no piensen hablar de él, ni piensen traicionarlo, ni... o cuando uno lo hace, pues es sin querer, ¿no? Que la riega, ¿no? Porque todos l o seres s humanos somos este, de esa manera. Pero bueno, esta es una, una pequeña descripción de, de cómo era el profesor, mucha gente lo conoció, y así como amigos, se escuchan lo escuches ustedes,、eh, durante los eventos que, que él. Realizó aquí en XCB y, y en otros muchos que hicimos en XCW, en, en muchos teatros. Así que cuando hablaban con él era siempre, o sea, él, él, él no variaba su tono nunca, era siempre el mismo en, en, en todos lados. ¿no? Una, una persona muy sencilla, este,、eh, le encantaba presumir, eso sí. Pero él decía: Pues es que yo presumo lo que tengo y lo que sé, ¿verdad? Entonces pues, nadie le podía criticar, de,、eh, él no hablaba de lo que no era, y punto. Entonces es, es muy loable presumir lo que se sabe. ¿no? ¿Quién, no, este, ¿qué dice? ¿Quién enseña no vende? ¿no? Y, bueno, pues,、sí. quienes estamos en los medios de comunicación, pues tenemos que enseñar lo que sabemos, ¿no? mostrar lo que sabemos. Es como el artista, como el artista este, básicamente. O el sea, profe tiene un, un alma de artista, definitivamente. Este, lo mismo le hacía una pintura que una escultura, que hacía diseños este, arquitectónicos. Uh, y dijo: No porque haya fallecido, lo estamos ensalzando, simplemente él era así. Y los compañeros que están ustedes aquí、pues、no podrán negarlo.、Uh -huh. Aquí no se trata de, de, de hablar de más, simplemente de hablar lo que es. Hay otro fragmento donde el profesor este, sigue hablando de Capulina, este, de sus labores como radioaficionado, habla de c h e Espíritu. Y bueno, queremos compartir con ustedes una vez más el comentario que hace、uh, un mes realizó el profesor Jesús Flores i s c a l a n t e quedó grabado. Y una de sus canciones favoritas, yo creo que era de las que más le gustaban. Era un hombre muy romántico, además. Sí, ¿eh? Todas las canciones eran de corte romántico. Esto es de Gabriel Ruiz y de Moniz, se llama Usted y es a cargo de los Tres Diamantes después de、Escuché. escuchar al profesor. Fueron grandiosos, fueron un espectáculo internacional muy mexicano para los niños, pero sin embargo, siempre sufre,、eh, sufren este tipo de grupos. Cambios, por envidia, por ego, por lo que tú quieras. Entonces viene ya el ego y este, Viruta dice: No, pues ahí nos vemos, ¿no? Vas a ver que yo soy el bueno y yo soy el que v a a triunfar. Ser un conducto, ¿no? Ya no, ya no volvió a pintar. Y se queda Capulina, sigue él solo y haciendo sus, sus cosas muy peculiares. Pero el, el, el círculo fundamental de triunfo de Capulina lo fue siempre Hecho Espíritu. Ahí todavía Hecho Espíritu no se despegaba de Capulina. Él se despega ya en la televisión para hacer sus programas de Chespirito. ¿Te fijas, por ejemplo, que Chespirito tiene una palabra, un vocablo muy mexicano que utiliza la che? Todos sus programas, casi todos, tienen al inicio una palabra con che. Su propio nombre, los、eh, caquitos. Ese ya no lleva che. Pero más bien pienso que fue éxito de, del escritor el haberle propuesto todas estas cosas, s ¿no? Y t r i u n f o de ese modo.、Eh, Capulina era un hombre muy sensible, muy sencillo, podías platicar con él bajo cualquier circunstancia y nunca salía a relucir el ego. Jamás te decía yo, yo, yo. Él era un hombre bastante modesto, tuve mucha oportunidad de platicar con él. Sobre todo,、eh, en lo personal, ahí va el yo, yo. Yo, este. Pues tuve la oportunidad de tener diario casi trato、uh -huh. con él de las 10 a las 2 de la mañana. Todas las noches nos escuchábamos. Y él salía, tenía un equipazo, tenía un tráiler gigantesco, donde tenía los aparatos más modernos que te puedas imaginar. Igual que el aparato que tenemos aquí en el Instituto Mexicano de la Radio, que, tenía su, que tiene、uh -huh. su. Su parabólica. su parabólica. La unidad de control, l Igual apretaba sus botones, salía su parabólica. Y empezaba a transmitir. Cuando oías eh, eh, en, tu, en tu receptor d e l a e m i s o r a este ruido, ¡Chuuu! ¡Paz! Decía, h í e s c a p u l i n a Porque su equipo llegaba le decía, yo me c a i g llegas a Marte, jefe. Tenía un equipazo que en ese tiempo debe haber valido un millón de pesos. Tenía un equipo que se llamaba Viking Valiant. Y tenía todo tipo de antenas. Tenía dentro del t r a i l e r unidades móviles. Salía él a la calle y con la unidad móvil trabajaba. Y siempre era bien interesante platicar con él, ¿no? No te hacía bromas ni nada. Te hablaba como, como señor. Hay una de las cosas, pese a que fuimos muy amigos, yo no sabía que fue operador. No lo sabía, nunca me lo platicó. Qué interesante, ¿no?、Yo、sí, y es que en la brega, en la búsqueda de la vida, pues le haces a toda, o sea, ¿no? Muchas cosas, sí. A ver cuál pega. Y sí pega. Alguna de todas las cosas que hagas, de esas monerías que uno suele hacer en la vida, que no te priva de vender alguna cosa,、eh, gelatinas, dulces, ¿sí? ¿sí? Dices tú, pues es que hay que llevar la, la pitanza a la casa, ¿no? Sí. Y te metes en esta bronca y esta en esta bronca, pero la vida te va cambiando y te va poniendo en su lugar. Sí. Por eso hay que esperar que la vida, que la vida madure, ¿no? Que, que te p o n g a en el sitio. Que deba hacer. Porque yo lo que te estoy comentando, pues yo soy uno de ellos, ¿no?、Uh -huh. Para llevar la pitanza a la casa, pues hacía yo una y mil maravillas. Tenía mi fabriquita de papas fritas y, y de charritos y, y, y de, de, de empacaballo dulce. De esa compañía que es muy famosa, que todos empacan, que tiene una torre árabe. Sí, la, los dulcecitos, l o s anisitos, los, los famosos peritas, esas, las naranjitas. De, de la, tiene el nombre de una torre española muy famosa que es,、sí, sí, es Muréjar. Gira, gira, se parece a una canción. Entonces te digo: ese es, el, ese es el asunto que de pronto tú te enriqueces, das la vuelta a la vida después de los años, porque t e n e que pasar muchos años, ¿no? Es tan elemental. Entonces,、eh, Capulina hace todos estos movimientos de vida y finalmente fue uno de los cómicos mejor pagados. <risa> 生きてるはあなたの声をかけたら、あなたの声をかけの声をかの声をかの声をかけたら、声をかけたら、あなの声をかの声をかけ すみません、すみません、すみません、すみません、すみません、すみませすみません、すみません、すみません、すみません、せん、すみまますみません、すみません、すみません、すみま もう一つの愛のに、もう一つの愛のたに、もの愛のためために、もう一つの愛のもう一の愛のたの愛のための愛のために、の愛のために、もう一つめに、もう一つの愛のために、もう一つの愛の一のもの愛のためために、の愛のたの愛のの もう一度、うちにと、う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう Pausa y continuamos en Corazón Urbano. Bien, continuamos, amigos, aquí en su programa Corazón Urbano. El profesor Jesús Flores Iscalante, quien. Pues siempre está en, y estará en esencia con nosotros. Lo sentimos aquí, en estos momentos. Ustedes saben que eso, que eso es cierto, que no estamos este, idealizando ninguna situación. Eso es cierto. Y cuando, bueno, todos los que hemos sentido la pérdida de un ser querido, sabemos que, bueno, pasa a otra dimensión, pero está junto a nosotros y está escuchando todo lo que, lo que uno dice. Y claro, mire qué, qué, qué cosa. Este, al momento de grabar un programa como el que están ustedes escuchando, que se grabó hace un mes,、eh, bueno, pues uno a veces no toma mucho en cuenta los comentarios, que son cotidianos en el caso del profesor, pero en este en especial este, empezó a ofrecer、eh, comentarios, este, pláticas sobre cosas que normalmente no lo hacía. Él,、eh, en, en, en su charla radiofónica, hablaba siempre de otros tópicos. Este, le gustaba, claro, sí, mucho hablar de él. Eso era parte de su personalidad y no lo podíamos evitar, ¿no? Pero, per, pero estas、eh, cuestiones, ya, ya donde él re rememoraba sus, sus,、eh, sus momentos como r e d e f i c i o n a d o etcétera, etcétera, bueno, este, no era muy común oírlo al aire mencionar esto. Eso, eso es cierto. Así que, bueno, pues este, como coincidencia, quisimos también pues, agarrar. Eh, de manera accidental, el último programa que, que él grabó aquí en los estudios de, de Limer para compartirlo con todos ustedes.、Eh, sabemos que son, dos horas son pocas para un homenaje, si se le quiere llamar así. Es más bien para、eh, quererlo este, sentir cerca de nosotros escuchar una vez más su voz. Pero pues, todo lo que ha dejado para la cultura de nuestro país y que por fortuna mucho está publicado. Pues lo sigue manteniendo vigente. De hecho, el nombre de un programa puede terminar o quizás su transmisión, pero repetimos en otros medios de comunicación,、pues、ustedes siempre van a saber de él, ¿no? Y van a seguir este, enterándose de, de, de, de las cosas que él hizo y de las que、eh, ya no pudo publicar y que nosotros vamos a intentar seguir publicando. ¿Qué le parece, licenciado? Si antes de volver a escuchar algún comentario del profe. Pues、eh, agradecemos más llamados telefónicos. Sí, señor. Gracias a, a Graciela Montilla Cortés en Tlalpan. A Guadalupe Guerra de la Delegación Gustavo A. Madero. A María Isabel Cázares Hernández en Tláhuac. A la señora María de la Luz Espinosa de Bosques de los Remedios. A la señora Aguilar Santillán en Jardines del Sur, Xochimilco. De la Viga, Catalina Rascón. Mercedes Morales Gutiérrez dice que el programa de hoy se llamó Corazón Triste. Pues sí, eso no lo podemos evitar. No podemos decir lo contrario, ¿verdad? Tiene usted razón. Magdalena Guzmán desde Iztacalco. El maestro Polo Hipólito González en Tultepec. Muchísimas gracias. Del de,、eh, señor Pablo Carlos Castillo Nieto en la colonia Alfonso XIII. Ernestina García en el estado de México, Naucalpan. Eh, mucha, pide mucha fortaleza a la esposa del profesor, pues para Blanquita, después de, de tantos años de compartir este, toda la aventura de la vida, desde que ella tenía 16 años y el profe, 19, estamos hablando de que ya empezaron jovencitos y este, en las buenas y en las malas.、Eh, el profe siempre decía que mucho de lo que él era se lo debía a Blanca, al, al siempre apoyo constante, firme y decidido de su esposa. Que decía, no importa, tú dedícate a lo que te gusta, no importa que comamos frijoles. Así que ella, eh, eh, por una parte, pues sí es causante de que la cultura de nuestro país se haya enriquecido con la presencia del profesor. Él se adentró a este medio de manera deliberada, ya no tan joven, este, porque primero o b tuvo que este, proveer el, el, el sostén para sus hijas, para su familia, y ya después, cuando se sentía un poco. Más aliviado en lo económico, pues a empezar a darle a la cultura, porque la cultura no deja, eso es una realidad. ¿Sí? Lo hacemos porque nos encanta, porque nos gusta y porque es un virus que nos metió, pero, pero de dinero, pues no, no, no deja, eso es una realidad. Y vamos una vez más a un、eh, breve comentario que nos hace el profesor sobre algo de la defensa del petróleo mexicano, que en ese programa también salió a flote. Y lo ligamos a otra de sus canciones favoritas. Yo creo que de las más favoritas d e él. Con Germán Valdés, Tintán, Bonita. ¿Cuántos años después, de 1921-27 al 3 8 que ya el general Cárdenas. Este,、eh, decretó la decretó los propios a ñ o Decretó los propios años. ¿Cuántos años hay? 11 años, ¿no? Y esto, esto de la oposición de los norteamericanos era. Porque ya presentían la Segunda Guerra Mundial.、Uh -huh. Pero pensaban que no iban a ser tocados. Pero sí querían especular con petróleo y hacer un depósito, como tienen las reservas del petróleo. Y básicamente,、eh, quienes se llevaban el petróleo eran Italia, Francia, Alemania y los Países Bajos. Se llevaban tope y estaban haciendo grandes acumulaciones de petróleo, porque ya sabían que en algún momento Hitler iba a tomar el Partido Nacional Socialista, que lo toma en el 33, y en ese momento definitivamente empieza a, a rearmarse. Este, Alemania, y dicen ahora sí viene la guerra, pero no tenemos petróleo, ¿no? Empiezan a enamorar a México, no lo logran, y Tatalázar, por vía de la masonería, y toda la gran fuerza que tiene la masonería, dicen quietos. Es cuando incautan el Faja de Oro, el, este, el Potrero del Llano, el Oaxaca, el Cuárez, que, la... que fueron siete más. q u e hunden este, supuestamente submarinos norteamericanos en Tampico? Eh, eh, alemanes. Alemanes, c l a r q u é andaban haciendo tan cerca? Tan cerca. De, de costes de, americanos. Unidos, ¿no? Es absurdo, ¿no? Eso fue otra, el asuntacho, ¿no? Para que México le entrara a la guerra, porque don Manuel Vila Camacho estaba reacio, no quería, no quería, no quería.、Uh -huh. Pero pues tendrían que haberle hecho una cosa grave para que dijera, va a la guerra, lo mismo que hicieron. Los japoneses con los norteamericanos b o m b a r d e a r Pearl Harbor. Y no los... supieron lo que hicieron. No, Cuando no, dijo i r o i Tojo, el general, dice: No hubieran hecho eso de bombardear este Pearl Harbor. Dice: Lo que hicieron nada más fue despertar a León. Y en efecto, ¿sí? Se arma Estados Unidos y caput lo de todo s l o s país de León. Ahí está el asunto. Y el petróleo es bien importante, ¿no? ¿No? Bonita Como aquellos juguetes Que yo tuve en los días Infantiles de ayer Bonita Como el beso robado Como el llanto llorado por un hondo p La c e r La sinceridad de tu espejo fiel、tu くそ vanidad。En ti、s a b e s mi ansiedad, y haces un placer, de las penas que tu orgullo forja para m í bonita。haz pedazos espejo. tu espe Para ver si así dejo de sufrir tu altivez, la sinceridad. ペアの卒業は卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業 r 卒 u の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の卒業の a s iel, p 卒業 a z o s tu espejo para v e r s 業 así dejo 卒 e sufrir tu altivez Ya estamos de regreso con Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas en Corazón Urbano. Bien, amigos, continuamos aquí en su programa Corazón Urbano. Este, pues agradecemos muchísimo l o s comentarios. Sus llamados telefónicos,、eh, creo que、pues、el, el, el mejor calificativo al profe lo dan ustedes, y, y no por el hecho de que lo hayan tratado, lo, que lo hayan conocido, así como lo escuchaban al aire, así era siempre él, sí, sí, sí. No, no, no había ¿Sí? variación, así, así era. Siempre así bromeando, sí, siempre este, alegre, siempre con algún dicho、uh -huh. popular muy atinado. Y sobre todo, bueno, se anticipaba a las cosas, tenía ese don que decía que era un don de la naturaleza, un don de Dios, de, de conocer a la gente en cuanto la veía, como que la escaneaba, ¿no? Y ya, ya sabía a lo que se atenía. Y ese, ese mismo don, pues le, le provocó ser una persona este, dada al arte, con una intuición extraordinaria, porque en todos los casos era, era excelente, ya sea incluso hasta haciendo muebles. ¿Sí? Haciendo, haciendo de carpintería este, muebles artísticos o pintando un óleo, que los hizo extraordinarios. Nunca, nunca me regaló uno, no tuve la fortuna. Me decía, cuando te portes bien, te, te, te regalo uno, uno de Hernán Cortés. Y nunca me porté bien. Nunca se nunca, lo regaló. ¿no? no, pues y ahora menos, d e s m e t i v a m e n t e Haciendo diseños arquitectónicos, así hizo su casa, otra que tenía en pares. Este, fruto de su trabajo, por supuesto, y que hasta los arquitectos decían: Qué bien resolviste esto. Pues sí, porque cuando el artista es completo lo es en todos los órdenes, ¿verdad? Y de algo que yo no supe y que el, el martes de la semana anterior me enteré, cuando viene el maestro Sebastián Cedillo y su hermano, el de la danzonera, los hubieron a saludar, vinieron a la grabación de Baile por su Salud y empezaron a hablar de todas sus andanzas, de sus correrías. En, allá en, en, este, en donde vivieron, en la colonia Romero Rubio, este,、eh, en la r i o Blanco, porque fueron、eh, compañeros de, de, de muchos grupos en donde ellos tocaron. Jesús formó sus grupos soneros, tocaba los bongos, incluso cuando vino Fabi, este, la última vez que vino se puso a tocar aquí también. O sea, artista completo y, y todo le salía bien. Ajá. Eso es lo, lo, lo admirable, ¿no? Que todo lo hacía realmente de, bien, bien.、Eh, gracias a, a Pablo Carlos Castillo Nieto en Álvaro Obregón, dice así: nos mandó una calaverita dedicada al profesor. La muerte está de fiesta y de luto el mundo de arte, pues nos ganó la partida llevándose a nuestro profesor Flores y Escalante. Muchas gracias, ¿no? don Pablo.、Eh, y bueno, leemos este. Otros llamados que nos han llegado, t u s saludos. La señora Gloria Juárez desde Xochimilco. Rogerio Armando Bravo López en Tultitlán. El señor José Gallardo de San Angelín. Familia Rivero Flores en Jardines de Ecatepec. La señora Josefina、eh, Santiago. Señora Josefina Santiago desde Cuernavaca, Morelos. Gracias también a Lourdes Arenas en Iztapalapa. A la familia Nava desde Aragón, gracias. A Juana Serrano Riva en Tlalpan. Valle de Aragón, en Ecatepec, Victoria Sánchez Tapia. A María Luisa Canales, en Álvaro Obregón. La señora Aurora Piña, del de Estado de Hidalgo. Al ingeniero Robles Quibel Díaz, también muchas gracias. La señora Graciela Chávez, en la delegación Benito Juárez, gracias. Gracias también a los cronistas, al grupo de cronistas de la, de la Asociación de Cronistas de la Ciudad de México y Zonas l Conurbadas,、eh, la agrupación a la cual pertenecía. El profesor Jorge Flores i s c a l a n t e un servidor también hablado precisamente por el Consejo de la Crónica de la Ciudad de México,、eh, a Jorge de León, quien es el director del Museo del Fuego Nuevo, y a m a r i c h u y Real García Figueroa, la cronista precisamente de Coyoacán y de Joco, que、sí. ha hecho publicaciones muy importantes. Muchas gracias, amigo s siempre de, del queridísimo profe. Y bueno, vamos a otro comentario grabado、eh, de un programa. Que realizamos el profesor y su servidor en mil, perdón, en mil, hace un mes, hace un mes precisamente. Aquí él está hablando sobre, una vez más sobre、eh, Gaspar Enaíne Capulina. Les recuerdo que este programa iba a ser dedicado a Capulina, con grabaciones de los trincas. Habla de nuevo de los radioaficionados. Y, este, y bueno, está, está como siempre sabroso, enriquecedor. Este, esto lo grabamos aquí en, en la torre de Radiodifusoras, repito, hace un mes. Y después, cuando termine el comentario, una de las canciones favoritas del profesor. Tiene usted toda la razón, y uno de sus tríos favoritos, además. Los tres haces contigo en la distancia. Seguimos adelante. Me pareció que la gente va a responder mucho, porque es una figura entrañable, verdaderamente entrañable, el querido Capulina. Cuando tú ya tienes la oportunidad de tener su amistad, de hablar con él, si notas en él una interés de ser humano completa, ¿no? Será también porque le cayó al final de la vida una lanísima, ¿no? Yo no tengo ni idea de cuánto habrá costado ese tráiler con todos los aparatos. Pero sí te quiero recordar, por ejemplo, que en esos palmerados que nos dábamos en los radioaficionados, estaban personajes fundamentales para la historia de México y del deporte. Estaban. Conde Calderón, era más r o t h precisamente, estaba Chartenel, este que le hacían cachetes de ladrillo, ¿cómo se llama? León Michel. Y se nos unían capitanes de barcos y del de, extranjero, se nos unían de Japón y hablábamos con ellos. Luego este, me preguntan, ¿y cómo hablabas con ellos, con los japoneses? Para eso había llave Morse, contestabas con Morse y ellos te decían en Morse. El ah, también recordaba mi querido amigo Chucho, Chucho m e y e r que me sigue hablando y me dice que. Que pues me componga yo ya. Bueno,、eh, Jesús, ¿y él, y él todavía tiene. Este... Estación. Su estación, porque vas a su casa, que es ni más ni menos que toda una manzana, y ves la antena gigantesca que parece de, de, de, de estación r a d i o d i f u s o r a Pero hay una cosa curiosa: Chucho tiene una estación como de los años 20 o 30. Son unos roperotes de este tamaño y tienen unos p u l v o t o t e s así. Y él echa a n d a r quita el stand-by, echa a andar su estación, y se oye e Y los bulbos se ponen morados porque son a base de, este, de mercurio.、Uh -huh. Entonces ilumina todo su s h a c k de transmisión. ¿no? Y él,、eh, me, me asombra mucho cuando chucho de repente me empieza a decir: ¿Te acuerdas este, esto cómo era que veíamos?、Y、yo me preguntaba antes: ¿pero cómo veíamos chucho ciego? Pero no fue ciego siempre, fíjate. No, no fue Entonces, ciego、sí. siempre. Un radiodifusionado era un sujeto que tenía que hacer examen ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes riguroso. Te hacían un examen como si fueras a, a, ser, a ser titulado. Tenías que saber de frecuencias, ley de radiodifusión, de electrónica, saber cómo trabajaba cada minículo para la estación y, sobre todo, saber qué era la radio experimental. ¿Sí? Una vez que ya te hacían el examen, te daban tus nominales. Las nominales de los radiocionados es XE1. Mis nominales siguen siendo XCWWZ. ¿sí? Y si tienes dinero, pues te compras un aparatazo como Capulina. Y si no la tienes, pues la armas con una charolita, de chasis que antes traían bulbos,、uh -huh. compras los bulbos. Te ibas a Tepito a comprar este, transmisores del tanque. ruso, Te costaban 25 pesos los, los transmisiones completos que no estaban hechos a la frecuencia.、Esos? Sí, es que los vendían de montones. Uy, tú le quitabas la parte X y ya nada más le adaptaba lo mexicano.、Uh -huh. Y otra cosa maravillosa que había en Tepito allá en la c a l l e d e Azteca s es que comprabas paracaídas T10 de la Segunda Guerra Mundial, te costaban 10 pesos. Nada más las puras líneas que tiene como 190 líneas de seda, te quedaba un paracaídas que de. 15 por 15, te hacías s l i p i n g s te hacías rompevientos, te hacías sábanas para la casa, camisas que quedaban muy bonitas de seda,、mm. 10 pesos costaban. Hoy es muy difícil un, un este, encontrar que, eso. Encontrar 15, todo eso. Entonces el radio, el radio aficionado estaba exclusivamente dedicado a experimentar, nada de que fuera nomás a, a decir cosas incoherentes, ¿no? Tú le preguntas con qué estás transmitiendo y te decían con un 6 de Q6 y en línea y a la salida y en antena tengo tal, tal y tal. El corte de mi antena es de este modo. O sea, tenías que experimentar, por eso es radio experimentación. Entonces tú ya le ibas variando de acuerdo al más experto de todos, ¿no? Y la, la noche tenía que ver este, sí, con una mejor recepción. Sí, en la noche ya no hay tanta explosión solar que es la que te evita la recepción de la radio transmisiones. Y, y teóricamente, medio watt de una estación radiacionada llega a Japón así. Pero también puedes tener la mala suerte de que tu compadre de la esquina, que tiene su equipo, no te escuche. Jamás. Ese es el truco de la, de la radio. Y hay que estar sentado ahí. Horas y horas.、Pues、horas. Me acuerdo que Chucho Meyer este, le platica a Lilian. Lilian ya tiene 45 años. Que yo les decía, todos estábamos ahí. Un capitán de un barco, una Navidad que estaba hasta. hasta el, Hasta l full, este, <risa> pero, ya, no me, ya no me dejan hablar. Y agarraba a Chucho y le decía: poco a p o q u i t o estamos empalmeados. Pero pues, llegamos a estar en la rueda hasta 15 o 20 personas de diferentes lugares. Pero yo sí tenía que levantarme porque estaba mi, mi, mi mujer en el hospital que iba a dar a luz a Mónica. Y, y, y Lilian tenía un año, entonces empezaba a chillar y les decía: Yo espero me t a n t i t u b a a dale su vivero a la vieja. No existe. もう一 e のこと s Estamos de regreso con Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas en Corazón Urbano. Una vez más, este, XCB agradece muchísimo las palabras de todos los amigos de Escuchas que se han comunicado a lo largo de este programa y en programas anteriores también. Y a s t r o s compañeros han hecho el favor de mencionar los nombres. Gracias a la señora Méndez Mondragón y Gustavo Amadero. De Nicolás Bravo, Cristina Ángeles. Aurelio Hernández en Coyoacán. Gracias. Marta. Zuleta, Zulueta de Benito Juárez. Cristina Saavedra en Benito Juárez también. A la señora Sandra Vázquez en Coyoacán. Yolanda Ibarra en Pedregal de San Nicolás. Muchas gracias, familia Bulnes Villegas de la Colonia del Valle. Ana Lilia Aguilar en Talmatitla, Gustavo Amadero. La señora Díaz de Tecama, que e s t a d o d e México. Taurino Ruiz y Benito, muchísimas gracias y gracias por sus comentarios en el Facebook de XCV. Eh, bueno, no aquí pudimos mencionar a todos, pero gracias a quienes también a través de x c b l a b Grande Facebook han vertido sus comentarios. A la señora Arcelia Anglada, muchas gracias. Tenemos ahora un audio muy especial que queremos compartir con ustedes. Esto fue grabado pues, poco tiempo después de que el profesor Jesús Flores Ciscalante llegara a las filas del IMER. Es una grabación que él mismo conservó. Que captó precisamente del aire y que, pues, habla de algo muy importante.、Eh, 1985 aproximadamente, 84, 85, no puedo precisar el año porque él tampoco lo recordaba muy bien. En donde hace comentarios acerca del Son Montuno en un programa que se llamó La B en el Campo, que se transmitía por muchas estaciones, este, en especial por XCB. Jesús en ese tiempo estaba trabajando en el área de producción y、eh, Héctor García Robledo, quien era uno de los productores del programa o el principal productor del programa, le dio la oportunidad de entrar al aire por primera vez. Lo que van a ustedes a escuchar fue precisamente esas primeras estas incursiones al aire de Jesús, pero ustedes van a encontrar que ya su estilo está perfectamente maduro y lo que más me gustó es de que ya desde entonces, hace casi ya 30 años, Estaba reconocido como un importante investigador y un hombre de, de la cultura de nuestro país. O sea que en estos años, pues reafirmó, acrecentó obviamente su, su, su figura, su labor.、Eh, yo no lo estoy inventando, no, no lo estoy diciendo yo, este,、eh, obviamente por, por el、eh, nexo afectivo y de trabajo que nos unió y que nos va a seguir uniendo, por supuesto. Sino ahí están vertidos estos conceptos hace casi 30 años. Así que vamos a compartir con ustedes un audio que se escuchó por XCB hacia 1984-85. Mira, yo quisiera hacer una anotación con respecto del trío Matamoros. Como sabemos, el trío Matamoros llegó a abarcar la esencia del Zono Oriental de Cuba. Durante 1924 hasta el 45 aproximadamente, ellos recibieron el legado del Zono Oriental. A partir del sexteto habanero, del sexteto Boloña y del sexteto oriental, que llegó a escucharse alrededor de 1924 y 1925, que fue el momento en que、eh, los Cuates Castilla tomaron el estilo del trío Matamoros y lo hicieron propio, dándole a México precisamente lo que es el son mexicano. Nadie antes lo había hecho. Estaba c o s g a y a en, en Yucatán, estaba Pepe Domínguez, el quinteto Mérida, estaba. Otros conjuntos que ya le estaban dando el prospecto al son, pero acubanado. Y los Cuates Castilla lo integran, como se integra el danzón y como se integra otro tipo de músicas afroantillanas. Aquí yo escucho mucho ruido, y es el del agua cristalina. Jesús Flores y Escalante, la voz que acabamos de escuchar, amigos de la XCV, dice y sabiamente que cuando el río suena es que música lleva. Y aquí yo escucho el agua cristalina que corre、no、nada más por las cascadas, sino también por los valles. Por las praderas, por las montañas, por las ciudades. Y es que este río está cargado ahorita de la energía, de los conocimientos, del amor que tienen por la música mexicana, tanto Jesús Flores y Escalante, un gran investigador y amante de la música mexicana, como del maestro José Ángel Castilla. Amigos, la producción estuvo a cargo de Cheque Caballero y sus asistentes Jaime Obrajero y Héctor Victoria. Los controles técnicos a cargo de José Andrade. Desde el estudio del maestro Pepe Castilla, estuvimos sus amigos Héctor García Robledo y un servidor, Jesús Flores y Escalante, quienes recuerda que los esperamos el día de mañana. Esto fue. La B en el campo. ¡Hola! En una producción del Instituto Mexicano de la Radio. s i n t o n i z a usted con XEV, Radio México, estación piloto del Instituto Mexicano de la Radio, 1220 kilohertz, canal libre internacional, que transmite con 100.000 watts de potencia desde sus estudios y oficinas en Margaritas 18, Colonia Florida, México Distrito Federal. Hace 25, 26 años, siempre presente Jesús, siempre va a estar presente con nosotros. Muy joven, siempre, igual que el siempre, Instituto Mexicano de la Radio.、Siempre. Sí, empezó él su carrera como comunicador en el IMER y culmina en el IMER, en, la, en el Instituto de, de todos sus amores, de todos sus cariños siempre. No, nunca va a estar ausente el profe, ¿verdad? Así es. Nunca va a estar ausente. Definitivamente, Definitivamente. Perdón por las cosas que omití. Este, nos fuimos sin guión. Porque sí le gustaba e l trabajar sin guión. ¿Mm? Todo lo que le iba dictando la mente. Este, así se desarrollaban las producciones aquí. Con una escaleta de la que a veces él se salía deliberadamente. O sea, subir a Chucho. A, este, a don Pedro León también, por supuesto. Pero <risa> al final, a mí sí. Pero salía perfecto. Salía, salía sabroso el programa, como siempre. Sí. Y, y bueno, pues este, les agradecemos muchísimo, amigos, a todos ustedes. Este, de hecho, no, no, no nos estamos despidiendo por de ninguna manera. Este, los que estamos en la, en la comunicación, en la cultura, este, pues, estamos siempre en trato, en nexo, en, en, este, en comunicación con el público. Eso es lo que menos se pierde. Aquí me traen, perdón por el ruido, vamos a separar algunas de las llamaditas. Este, rápidamente leemos y agradecemos a Marta a Beatriz Zamora, a la familia Hermenegildo Medina en Huizquilucan, Guadalupe Cuenca, en El Olivo. A María de Lourdes Ríos de la Delegación Venustiano Carranza, igual que a Nancy Atempa Torres en la Merced Venustiano Carranza. Gracias. Y gracias a mi querido Jesús l ó r e z Iscalante por todas sus enseñanzas. Mi maestro, nuestro maestro, porque fue de muchos, porque. Siempre el maestro tiene ese prurito de enseñar, de, de, de, de orientar, de dar a conocer. Y siempre fue, yo creo que fue el, el punto clave de su vida.、Eh, a su familia, a sus amigos, a los que lo rodearon. Y los que siguen rodeando, porque repito, pues qué bueno que, que, que la obra está ahí. Vamos a reeditar mucha de esta obra. Y, este, y、pues、a través de los medios, ustedes, como yo lo dije hace dos programas, siempre van a saber de nosotros, de Jesús y de su servidor. Siempre van a saber eso. Despreocúpense. Muy estamos, bien. Estamos, estamos, y está siempre Jesús en, en el corazón de, de, de todos nosotros, mi querido Jesús. Yo no podía、no、r irme sin, sin poder haber hecho esto este, de manera pública. Cres también a Candelaria Posadas. Todos los que nos siguen llamando, muchas gracias. Idea y coordinación de Corazón Urbano, Jesús Flores y Escalante y Pablo Dueñas, controles técnicos, Pedro León, Servicio Social, Alma Rosa Mendoza, Asistencia y producción, Yadira García, producción, Jesús Arredondo Cote. Gracias. Y cerramos con una de las páginas, de las muy, muy favoritas del profesor Jesús Flores y Escalante, de estas canciones, este, de estas canciones de grandes bandas que a él siempre le encantaron. Cuando yo lo conocí, era su pasión tan grande que tenía un, un acervo inmenso de grandes bandas en discos a 78 revoluciones por minuto. Y esta,、eh, pues parafrasea también este, el motivo del programa, fue una de sus favoritas. Adiós, Billy May. Grande de México. El buen tono de la radio. 1220 de AM y 94.5 de FM. Canal HD2. i MER. Radio pública y digital a su servicio.